¿Qué tal, Belén? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, muy bien. ¿Te está escuchando Pato también? Hola, Pato. ¿Cómo estás? Y... ¿Qué tal? Bueno, Belén, por ahí hicimos una breve síntesis, pero contanos vos, eh, bueno, qué, qué fue, qué es lo que pasó eh, y después también nosotros te contamos las averiguaciones que hicimos al respecto en educación. Bueno, mira, yo soy mamá de una nena que terminó este año tercimo grado en una escuela de Viedma, una escuela pública. Eh, este año, como muchos sabrán, el Ministerio de Educación habilitó para la inscripción a, los, a cada nivel, digamos, al primer año de cada nivel, una modalidad virtual. En principio, eh, a través de la página del Ministerio, había que crear un usuario, asociarlo a una cuenta de mail, y a partir de ahí completar, una serie de pasos para realizar la inscripción. La verdad que, al menos en nuestro caso, nos pareció que eso fue organizado, era simple de completar los pasos. Uh -huh. Había, además, un número de WhatsApp al cual hacer consultas si alguien lo necesitaba. Eh, la, la escuela, al menos en nuestro caso, la escuela primaria, estuvo atento a consultar a la familia si lo habíamos podido concretar. Eh, creo que eran tres semanas de plazo. Eh, después había alguna posibilidad de hacerlo presencial de manera excepcional Para quien no hubiera tenido posibilidad con lo virtual Esto terminó en los primeros días de noviembre, creo que cerró el plazo Y a partir de esa fecha nosotros no tuvimos ninguna información oficial, formal Sobre qué pasó con las inscripciones de nuestros hijos mm. Absolutamente nada eh, todo lo que tenemos, al menos hasta el 23, que fue el último día que consulté, eran, son rumores, digamos. Nos dijeron que, parece que, eh, y uno de esos rumores es que nos informarían recién en febrero mm. a qué escuelas van a ir nuestros hijos, porque obviamente uno tilda opciones, había que marcar opciones de las escuelas que prefería pero sabemos que, que muchas veces no te toca la escuela que vos pones en primer lugar o en segundo lugar, digamos, Tal que cual. tiene que ver con la posibilidad de vacante Está la historia de, de, y también los, los relatos de amigues, de, de familiares, que, que bueno, que, que con las escuelas públicas es casi una suerte, ¿no?, de poder eh, quedar en la escuela que, que se elige. Sí, sí, es completamente azaroso. Evidentemente no hay la cantidad de vacantes, eh, de acuerdo a lo que la población necesita o solicita mm. para poder organizarse mejor, ¿no? uno no elige por capricho una escuela a otra, sino para. Bueno, en el caso de las secundarias, además, que es el nuestro, las escuelas tienen una orientación mm. en los últimos años, entonces también la elección a veces tiene que ver con, con los deseos y los intereses de nuestros hijos. Tal cual. Eh, la verdad que. Es una situación que genera entre enojo, preocupación, un poco de malestar. Los chicos, al menos en, en la, los que terminaron la primaria, eh, vivieron un año muy difícil. Mm. Eh, toda la todo el año se cursó de manera virtual. Fue muy particular según lo que pudo ofrecer y garantizar cada docente. eso hay que decirlo. Y también lo que pudimos organizar y, y disponer cada familia de acuerdo a, a nuestras posibilidades, eh, y la verdad es que haber terminado el año. No saber eh, cómo va a continuar el año que viene, para ellos es angustiante, es un, uno percibe el malestar, la preocupación, preguntan todo el tiempo mm. si hay novedades, eh, se comparan porque tienen amigos que eligieron o accedieron a escuelas privadas y ellos sí saben que tienen su vacante asegurada o no, mm. según la suerte que tuvieron, eh, y como madres y padres, además, la inquietud de ver cómo nos vamos a organizar el año próximo sin saber en este momento eh, si nuestros hijos van a ir a la escuela a la mañana o a la tarde o con doble jornada, si la escuela va a quedar cerca de casa o va a quedar muy lejos, claro. hay que resolver el traslado. ¿Hasta el turno? Eh, no? Hasta el turno. En, en el caso de la secundaria eh, no sabemos ni el turno. Hmm. Eh, sí, esa es la situación. Eh, supongo eh, que para las familias que tienen chicos en escuela primaria o en jardines debe ser similar la situación. Sí, sí. Eh, la verdad que, que pensamos ¿no? en, en todo lo que, lo que se pone en juego ¿no? con, con la elección de, de una escuela. En otras oportunidades que a partir de inquietudes también de oyentes planteamos esto de educación, eh, mencionándolo como falta de vacantes, cuando, por ejemplo, no sé, nos ha pasado de oyentes que nos han contado que no encontraron vacante en ninguna escuela secundaria del turno mañana, por ejemplo, desde educación nos han respondido otros años, sí, vacantes hay, no hay ningún estudiante que se quede sin escuela, lo que pasa es que a veces es una escuela o en otro turno, o con otra modalidad, o con otra orientación, ¿no? Entonces, tal vez es como eh, la, la demanda es tener en cuenta eso y que... Y que también, eh, digamos, por un lado la información eh, a tiempo para la previsibilidad y por otro lado las vacantes de acuerdo a, a la demanda específica, ¿no? No solamente tener lugar en una escuela, sino que sea la escuela que se adecua a la, al deseo y a la necesidad del estudiante y la familia, ¿no? Ni hablar, digo, uno tendría como primera demanda esta que vos decís. También es cierto que uno, conociendo cómo funciona el sistema, empieza como a resignar algunas demandas, eh, y hoy nos encontramos diciendo, ni siquiera sé eh, cuál va a ser esa escuela, digamos. Eh, todos También sabemos que una vez que salen las, los listados, los famosos listados, hay mucha movilidad, que eh, hay chicos que piden cambio, y algunos cambios se logran hacer, digamos, para, para que todos tengan, o para que algunos tengan... Eh, una opción un poco más acorde a sus intereses o a sus posibilidades, eh, este año ni siquiera eso, eh, lo cual además preocupa porque sabemos que siempre es un momento difícil el de los periodos de inscripciones y de publicación de listados, pero siempre ocurre en diciembre mm. y hoy es 28, eh, a punto de iniciar un año del receso de verano y no hay ninguna información, nosotros hemos estado atentos a todos los medios ...a pasar por las escuelas a ver si hay alguna nota publicada y no hay nada... ...a los correos electrónicos que tuvimos que asociar a la página y no llegó nada... ...los números de WhatsApp que había para consultar durante el periodo de inscripción... ...están dados de baja, vos pues mandas un mensaje y no llega... Eh, no, hay, ...no hay diálogo, digamos, no hay ninguna posibilidad de comunicación... ...cuando uno habla con gente que trabaja en el ámbito educativo te cuentan los rumores, digamos, claro. pero nadie nos da una... Yo, por ejemplo, consulté a la directora de la escuela primaria de uh -huh. mi hija y lo que ella me dice es, cuando se, se estén los listados, nos los van a mandar a nosotros para que nosotros también les informemos a las familias de efectivo. Esa es bueno, la respuesta. Te contamos que tratamos de hacer averiguaciones a través de, de la área de prensa, del Ministerio de Educación. Nos dijeron lo mismo, que la definición va a estar en diciembre... A diciembre le quedan tres días, cuatro, si tomamos el 31. Eh, eh, pero bueno, también no, no, nos reiteran eso, que sí, que de ninguna, nos dijeron textualmente, de ninguna manera va a haber que esperar hasta febrero, pero bueno, la, la, la incertidumbre crece porque los días van pasando y eh, volvimos a pedir hoy eh, información al respecto y tampoco a nosotros nos pudieron dar eh, precisiones, ¿no? Bueno. Bueno, eh, Belén. Ojalá terminemos el año eh sabiendo aunque de todas maneras la información está llegando tarde ya y sí. aunque llegue, mm. pero bueno, que sería importante que sea antes de del jueves antes de terminar el año mm. para bueno, también para nosotros como familias organizarnos y también para que nuestros hijos tengan unas vacaciones eh sabiendo eh ¿A qué escuela van a ir? ¿Quiénes pueden llegar a ser sus compañeros? Bueno, todo eso que hace eh, a, a la cotidianidad de los chicos y que es importantísimo para ellos. Sí, tienen derecho. ¿eh? Y tienen derecho a eso. Las sí. chicas, los chicos y las familias. Sí. Eh, gracias, Belén, por, por lo que planteaste y que entendemos es lo que deben estar atravesando un montón de familias, la misma ansiedad, la, las mismas necesidades de contar con esa información. Un abrazo. Bueno, Mayra, gracias a ustedes por tomar el tema y, y difundirlo también. Bueno, muchas gracias. Gracias. Allí, allí conversamos.